10 de la mañana de este día 17 de agosto del año 2021. Ya, y vamos a hacer un ciclo de conversación y charla sobre la precandidata. ¿Precandidata? ¿Candidata? La señora Yanna Probosti. Estamos con un gran y destacado actor social de Puente Alto, Claudio Ursúa. Un, una persona muy comprometida con el territorio, profesor de historia, un gran comunicador. Que nos quiere hablar un poco acerca de Yana Probost. Así que atención, amigos, nos están escuchando. Buenos días, Claudio. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días, vecinos, vecinas. Gusto en saludarle poder compartir esta jornada con ustedes. Claudio, ¿qué te trae por acá? Mira, me traen buenas noticias, diría yo, para la comuna, para el distrito, que es compartir eh, eh, el mensaje. De nuestra precandidata hasta, hasta el sábado, Juan Carlos. ¿eh? Yo espero que el día sábado ya sea candidata oficial. ¿Cuándo, ¿Cuándo es la consulta? El 21, el sábado, desde las 9 hasta las 18 horas,、eh, en todo el país. Y ahí vamos a estar、eh, compartiendo con la gente. Hacemos un, una invitación, si tú me permites, desde ya. De entradita, ¿te parece? Por supuesto, Claudio. Una invitación a, a los vecinos que nos están escuchando en este momento en Radio Puente Alto. Vecino, vecina, mire, tenemos la gran oportunidad el próximo día, sábado 21 de agosto, de agosto, entre las 9 y las 18 horas, se va a desarrollar nuestra consulta ciudadana. ¿En qué consiste esto?、Eh, esta es una especie como, vamos a decirlo así en bien, en bien chileno, es una primaria no convencional, es una invitación a que usted, como ciudadano común y corriente, como independiente, pueda participar de este gran evento. Este evento que tiene por finalidad eh, poder eh, concretar la aspiración de nuestra candidata, Yasna Proboste, para poder ser la representante de, y candidata a la presidencia de nuestro sector.、Eh, y el día sábado se van a desarrollar esa consulta. Esperamos tener,、eh, así el clima nos acompaña, ojo, <ríe> aún así esperamos tener una concurrencia importante y, particularmente, queremos hacer entonces la invitación. A los vecinos de nuestra, nuestra gran y querida comuna de Puente Alto. Pregunta número uno, acá de Cristian b a r a m b i Hola, Juanca. Pregúntale al señor que está hablando en la radio: ¿por qué tengo que ir a votar si ya voté en la primera primaria? Ah, mira qué interesante. Fíjate que la primera primaria definían el candidato de la izquierda, que finalmente fue Gabriel Boric, y de la derecha, que fue Sebastián s i c h e l Bueno, esa primaria, que fue una primaria convencional en donde estuvo coordinada por el CERVEL,、eh, se definieron los candidatos de cada sector y fal falta, faltaba、eh, definir el candidato de nuestro sector, que es el sector de la centro izquierda, del centro político.、Eh, la, la, la participación de la gente fue en función de eso, de definir esos dos candidatos, y nosotros el día sábado entonces estamos definiendo nuestra propia carta. Que es Jasna Proboste, vamos a votar por ella. Estamos haciendo la invitación y por eso es la diferencia entre una y otra. Florentino Millar, hola Juan Carlos. ¿Cuál es la diferencia entre Jasna Proboste y las otras personas de su lista? Tengo entendido que ella tiene un historial de buen trabajo, sobre todo en la tercera región, pero también ha habido algunas polémicas en su desarrollo político.、Mm. Pero, ¿es o es verdad o es mentira? Porque alguna、uh -huh. vez estuvo aquí en Puente Alto y no lo trataron muy bien. No me pareció muy correcto lo que hicieron con ella en algún, algún sector. Mira, desafortunadamente, Juan Carlos, gracias por la pregunta,、eh, vecina. Nosotros tuvimos una, una experiencia muy desagradable, <coughs> desafortunadamente para ella. Pero、eh, esto, nosotros estamos claros de que siempre van a haber sectores que, en vez de conversar o poder tener la posibilidad de、eh, debatir en ideas, siempre hay una confrontación más bien violenta. Y eso nosotros queremos descartarlo de plano. Sea quien sea, ojo,、eh, nosotros no, no discriminamos porque sean de derecha o de izquierda, muy por el contrario. Creemos que todas las fuerzas políticas deben estar representadas y deben, estar, y deben ser escuchadas y respetadas. Por lo tanto, lo que ocurrió ya ocurrió. Esperamos en, en adelante si、sí, tener la visita nuevamente de Yasna, de nuestra candidata en, en, en la comuna, y r e i n d i c a r esta situación que pasó puntual y decirle que efectivamente acá en, en Puente Alto hay mucha gente que la apoya. Hay mucho emprendedor, hay mucha gente、eh, ciudadano de la tercera edad, común y corriente, un ciudadano de pie, que está con Yasna y que dice: Sí, efectivamente, nosotros ahora sí la vamos a, a, a apañar cuando venga para acá. Así que es un, un acto que, que pasó. ¿En qué nos diferenciamos de los demás?、Eh, mira, yo te voy a decir. La candidatura de. Les voy a contar, queridos amigos. La candidatura de Yasna <coughs> surge no precisamente de un tema político, ¿ah? ¿eh? No, no un tema que el partido X, o en este caso la democracia cristiana, partido al cual por supuesto r e p r e s e n t a y representa a Yasna,、eh, haya dicho, oye, vamos a jugarnos por Yasna Proboste como candidata. No, fue dándose, fíjate, Juan Carlos. Una situación bien interesante y que, y que comúnmente no ocurre, ¿ah? ¿eh? Que se va posesionando una persona por sí. ¿Ah? Te das cuenta que no era candidata, los otros candidatos de la derecha o de la izquierda corrían por colores propios, ya como precandidatura, hace mucho rato que andaban dando vueltas, con las ganas de querer ser candidato. Sin embargo,、eh, en el caso de Yasna nunca, nunca se dio explícitamente esa, esa intención. Sin embargo,、eh, fue dándose en su labor legislativa como presidenta del Senado, ¿no? Eh, un, un cargo tan importante en la vicepresidenta del país, pues tú te darás cuenta que un cargo como esa、eh, re, re, reviste una importancia sumamente alta, y sin embargo, en su a c e r c a n í a con la gente, acuérdate de los mínimos comunes que se desarrollaron. El tema、eh, de las、eh, demandas sociales que tomó como bandera de lucha sin ser candidata y sin pretender serlo, la ciudadanía, a través de l a e n c u e s t a a través de la conversa, a través de, de, de los mensajes y a través de su acción legislativa, se fue dando cuenta que efectivamente ella era un, una carta posible para, para dirigir el país y por qué no、pues、tenerla como, como candidata. Y aquí estamos. Por lo tanto, hay una diferencia sustancial entre los otros dos candidatos que representan nuestro sector y que eh, lejos eh, necesitamos hoy día una candidatura, una candidata, un presidente, una presidenta que maneje no solamente los temas、eh, de orden político, sino que también el empleo es, y, y el tema social、eh, y muchas demandas que la ciudadanía espera que efectivamente encarne el próximo presidente de Chile, que en este caso va a ser la próxima presidenta. Claudio, cuéntame, acá me están preguntando, ¿cuál es la historia política de Diana Proboste, en las cosas que ha participado de parte de la señora Alejandra、eh, Guzmán? Pero vamos a la música, ¿te parece? Me parece muy bien. Excelente. Muchas gracias por estar con nosotros acá a esta hora en la mañana de la radio. Vive, la siente, la comparte, la d i s f r u t a es la radio Puente Alto. Ya estamos de regreso con ustedes. Nos habían dejado plantear la pregunta: ¿Cuál es la historia política? ¿Qué ha hecho? ¿En qué ha trabajado la candidata Jasna Proboste? ¿Nos podrías hablar, estimado Claudio, d Estudio e 2, adelante?、Eh, Jasna tiene una amplia carrera. Gracias, Alejandra, por la pregunta. Eh, es eh, una amplia carrera política. Fíjate que ella nace de una familia de profesores a propósito. ¿no? Ella es profesora, ustedes saben.、Eh, y en donde ha, ha destacado con su labor、eh, pedagógica. Y luego entró a、eh, estar digamos, en la política contingente y ha, ha ocupado varios cargos, e n e s、pues、e ella ministra, en donde la pregunta anterior me preguntaba sobre el tema de, la, de los temas pendientes. No hay ningún tema pendiente, vecino.、Si、aquí hay, un, hay una. Cuando entramos en política,、eh, en, en, entran a sacar los trapitos sucios. Y la verdad es que aquí no hay ningún trapito que limpiar. Aquí todos los t h a p i t o s están listos. Claudio, ¿por qué se hace eso? Me pregunto. a es, es, es, es, es parte de la política sucia. Fíjate que, que nosotros tratamos, hemos tratado de, de, de, de no caer en ese juego. Pero es lo único que, en definitiva, además de esa situación que se dio años atrás en el Senado, en donde ella estuvo súper complicada, incluso le costó el cargo. Eh, a través de una, una acusación constitucional, la verdad que nunca tuvo ningún sustento, fue más bien una estrategia política para sacarla del cargo. Y ahora nos damos cuenta que efectivamente tenían razón aquellos que lo querían sacar, porque mira dónde está. Y si efectivamente una persona tiene algo、eh, pendiente con la justicia o, o con,、eh, digamos, transparentar su situación, no estaría en una situación de esta envergadura que es precisamente asumir el, la, la responsabilidad de la conducción del país. Así es que en ese sentido, súper tranquilo, súper transparente. Ella finalmente logró llegar a la. Mira, mira lo que ha sido su, su vuelta política. Es como una vuelta de mano, ¿te das cuenta? El, la vida te pone en una situación en algún momento de desventaja y, y al otro día tú estás ahí paradito, p o r q u ahora ella está paradita. Viene desarrollando su labor política el, como presidenta del Senado hace un tiempo ya. Bastante, muy bien evaluado, transversalmente, ¿ah? ¿eh? Por sectores de derecha como por sectores de izquierda, evaluada muy positivamente. Y hoy día、eh, ha querido dar este paso tan importante para nuestra, para nuestra、eh, comunidad. Juan Ignacio Fernández, mira, Juan Carlos, interesante lo que están hablando acerca de la candidata, pero a mí me queda la duda por qué se demoró tanto tiempo ella en asumir el desafío、mm -hmm. y. Ella está en la encuesta detrás de Boric y s i c h e l q u é opina e s o el señor profesor que está a la ira hablando? Mira,、eh, a ver, en primer lugar, la decisión de, de ser candidata no la tomó inmediatamente porque habían otras cartas. Porque además, en su, en su itinerario político, no estaba contemplada precisamente asumir la responsabilidad de ser candidata y eventualmente de ser la presidenta. Imagínate lo que significa eso. No estaba dentro, dentro de su programación, por decirlo de alguna manera, a corto plazo, la posibilidad de, de asumir esta responsabilidad. Sin embargo, el devenir de la historia, nos, y a veces cuando la, el país nos llama, nosotros tenemos que ser responsables y asumir el, el, el llamado. Y ella lo hizo. Se demoró un poquito, como dice el auditor, efectivamente, porque, insisto, no estaba dentro de sus planes. Eh, no es llegar y decirse ahí que sí, yo voy a asumir la, la presidencia, no, no es así, ¿eh? yo voy a ser candidato, no, no, no es así. Hay que tomar su, hacer sus evaluaciones respectivas y ella tomó su tiempo y yo veo que efectivamente había chances y que había la gente, la gente en definitiva necesitaba de una alternativa entre uno y otro, entre extremos, ¿eh? la, la derecha y la izquierda n e c e s i t a b a alternativas y ella surgió espontáneamente. Y por otro lado,、eh, efectivamente, nosotros creemos que、eh, ella representa、eh, una alternativa en la que podemos avanzar sin ningún inconveniente,、eh, avanzar en cuestiones concretas y además eh, eh, llevarla, digamos, a. e l l a, a... es muy cercana, ¿eh? por lo tanto, lo que podemos realizar, desarrollar con ella es muy importante para la gente porque tú le puedes preguntar, tú la ves, tal cual la ves en la tele, en la calle. Por lo tanto, tienes ahí una, una gran posibilidad de tener、eh, una presidenta que sea cercana y que、eh, responda efectivamente a los compromisos que asume. ¿Cuál es la mirada que tiene Jasna Proboste en relación al tema de género? ¿Qué opina ella acerca de lo que.? Todo lo que ha avanzado ese tema en las últimas décadas en nuestro país. Mira, y, ¿Y qué cree ella que ¿no? se puede hacer? Interesante, ¿eh? s u p e r interesante, Juan Carlos. Gracias por la pregunta. Yo siempre soy agradecido por las preguntas importantes, buenas. Fíjate que、mmm, el tema de género, sin duda alguna, q u es un tema que se ha venido desarrollando en nuestra sociedad y ha ido madurando durante mucho tiempo. Un tiempo no, no tanto, ¿ah? ¿eh? Y hemos avanzado, sí, hemos avanzado. Falta, falta, efectivamente. Falta mucho todavía e s p a ñ a que cortar en lo que es el tema de género y de igualdad de oportunidades para, para、eh, la, las mujeres, para las minorías.、Eh, y la perspectiva y la óptica que tiene j a s n a respecto del tema va a estar incluido en su programa. Su programa de gobierno va a contemplar precisamente un tema que es súper importante. Vecina, vecino. Aquí no puede ser que efectivamente los temas de género o de mujer o de etcétera, nosotros sigamos bien mirando para el lado. La sociedad tiene que hacerse cargo y, como sociedad, y hacernos cargo, tenemos que、eh, asumirlo desde el Estado y desde las políticas gubernamentales que el futuro gobierno tenga. Y por lo tanto, en su, en su compromiso, en su programa gubernamental, Jasna Progoste、eh, tiene claridad respecto de la importancia de este tema. Es más, Vamos a tomar contacto. No sé si te parece, Juan Carlos. Sí, por favor. Adelante, colega, a, favor. a propósito del, del tema de género, queridos amigos, vamos a hablar con una dirigenta, Inés. Hola. Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? Está Muy buenos días. Muy bien. Quiero presentarte primero a la, a la audiencia de Radio Puente Alto.、Eh, Inés Vidal, ella es、eh, dirigenta. ¿Cómo se llama tu agrupación, Inés? s la Asociación Nacional de Promoción. m i r a a propósito de lo que estábamos hablando con Juan Carlos, efectivamente,、eh, aquí hay un trabajo que se viene desarrollando. Inés, tengo entendido, hace un tiempo bastante importante ya. Cinco años. Cinco años, mira tú. Y además, tengo entendido que,、eh, bueno, este trabajo se ha venido desarrollando desde la comuna, desde la provincia. Desde la comuna, estamos a nivel eh, provincial eh, y d i s t r i t a l también. Eh, hemos hecho、eh, para el 8 de marzo, fue la última actividad que realizamos por la cuestión de la pandemia. Que estuvimos entregando pues, justamente cómo prevenir la violencia en distintos lados, como San José de Maipurguirque, Ah, mira y tú. Puente, Puente Alto y La Florida. Qué interesante. Oye, nos preguntaban、eh, respecto del tema: ¿por qué tú, tú, <ríe> permíteme, Inés,、eh, tú estás apoyando a y a n a no? Sí. ¿Por qué? Bueno. Nosotros apoyamos a Yana porque dentro de su programa también tiene lo que es la perspectiva de género. Ya. Eh, tiene eh, lo que nosotros、eh, recalcamos siempre y reclamamos: que es el cambio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que prácticamente no ayuda ni aporta en nada a las víctimas de violencia. Ah, mira, el cambio de, de la óptica de cómo está funcionando el Ministerio. Exacto. Ya. Cuéntanos o sea, un poquito. Que sea perspectiva de género. Ya. No que tenga solamente el nombre que es de género. Ah, perfecto. Y ahí había una falencia, aparentemente, ¿no? Bastante, y también de recursos. O sea,、eh, yo no sé para qué buscan auspiciadores que dan puntos, ponte tú, dan a y u d a para viajar a víctimas de violencia cuando las que más tienen、eh, problemas de, de violencia son mujeres que no viajan en avión.、Pues. Ah, claro, exactamente. Entonces hay como varias cosas que. No, la violencia no es a b e c e uno, es transversal, cubre todos los espacios, pero sobre todo a los, espacios más, a los estados más bajos. ¿Tú tienes la esperanza,、eh, la certeza de que efectivamente con un futuro gobierno de, de Yasna pudiésemos avanzar en este, en este tema? Es que con Yasna vamos a avanzar, no solamente en materia de、eh, equidad de género. Sino que realmente se va a avanzar en materia de los derechos de, contra la violencia de género. a p l i c a r bien cómo son las leyes, y por algo ella también es senadora y es la presidenta del Senado. Entonces, ya s a b e las falencias que existen dentro de la problemática de la violencia, hacia, sobre todo hacia la mujer. Sí, efectivamente, dentro de su, de su propuesta, no es el programa definitivo, pero dentro de su propuesta que se está avanzando en l En la implementación del programa de gobierno está considerado importantemente el desarrollo de, del, del tema de género,、ah, es muy importante eso. Sí, lo tiene como muy re, recalcado.、Eh, ¿Sabes qué? Me, me gustó al leerlo,、eh, no son palabras escritas sobre un papel, son palabras con convicción que te dicen que este es el momento de la equidad, de la igualdad y que realmente las mujeres también no sea por una cuestión de, de, de tener peldaño, sino que también. A, eh, las mujeres po podamos、eh, uh -huh. ser parte normal de un proceso de elección、eh, popular. Perfecto. Y no、ah. por designación de e s a ñ o s Pero por supuesto, y a propósito de eso, tengo entendido que tú vas de precandidata a, a Core. Sí.、Eh, con, bueno. Una de las falencias que nosotros como a s o c i a c i o n e s hemos encontrado fue la falta de apoyo a todas las agrupaciones minoritarias, ojo,、eh, que son pequeñas,、eh, para, la, para lo que son todo lo que es proyecto. Perfecto.、Eh, o sea, tú postulas 6%, si tú no juegas fútbol, y me van a disculpar en esto, si tú no juegas fútbol o no haces algún tipo de baile prácticamente e s otros proyectos, quedan fuera. Sí. <risa> Y hay、claro. grandes necesidades de agrupaciones pequeñas que necesitan ganarse los proyectos para seguir avanzando. Mira qué bien. Oye,、Igual、y tú vas. Tú vas de candidata por, por,、eh, ¿por qué sector. Por la、eh, provincia Cordillera, tengo entendido, ¿no? Sí, por Puente Alto, Pirques, San José de Maíz. Oye, bonito sector y además hay muchos, muchos emprendedores ahí en este sector. Pues ahí tú puedes ayudar、Exacto. desde tu experiencia, ¿no? Ahí es donde vamos a poner mayor énfasis, no solamente de decirle, oye, sí, yo te puedo apoyar en el proyecto, no, sino que ayudarlos a realizar buenos proyectos para que estos también sean elegidos en todos los ámbitos que hay de proyectos a nivel、eh, nacional. Perfecto. Inés Vidal, ¿tú nos podés、eh, invitar para este sábado a la gente que se entusiasme, para que nos acompañe en este proceso y podamos elegir a j a s n a Proboste como nuestra candidata a la presidencia de nuestro sector? Pero obvio que claro, que sí.、Eh, queridos vecinos de Puente Alto,、eh, San José de Maipopir, que yo sé que la radio se escucha bastante, y todos los alrededores. Este sábado 21, vamos a votar. Es importante que nosotros elijamos una persona que realmente se la vaya a jugar por cada uno de nosotros los chilenos, no solamente por un sector. Así que el sábado 21, en.、Eh, El liceo 115, creo que es uno de los colegios que está、sí, en、sí. el e t a d o e l colegio Las Palmas y se me olvida el otro siempre. se me olvida el colegio. No te preocupes, la escuela antes del sur. Sotelo de del Río, que está en la c i r c u n c de r i c i ó n Sotelo del Río. Y Claudito, yo estoy ahí, repáselo bien.、Eh, Podemos ir a votar todos lo independiente todo lo los independientes y todos los afiliados a los partidos que sean Partido Demócrata,、eh, demócrata Cristiano, el PS y el, el Partido Radical. Exacto. Así que están todos invitados a votar por el número uno, Yasna Proboste. Vamos que se puede, pues l o la jugamos por Yasna Proboste. Gracias Inés, te basaste. Es súper bueno lo importante, el apoyo que vengan desde las organizaciones de base como las que tú representas. Y te damos las gracias desde ya por darnos el apoyo a Yasna y por, contact, por contactarnos y por poder compartir también tu experiencia de vida y como d i r i g e n t e y como precandidata core. Te felicitamos, muchas gracias. Muchas gracias, c l a u d i o que estén muy bien y vamos que el sábado 21 ganamos d i a n a Proboste en Puente Alto. Gracias, Inés, un abrazo. Chao, chao, Juan Carlos, ¿qué te parece? Desde la misma base. Una conversación clara,、ah, sí. cercana y directa. Así es. Ella, ella expresó claramente su punto de vista en relación a la candidata d i a n a Proboste. Nos vamos a ir a una breve pausa y estamos a regreso, ¿te parece? b e n g r a c i 全然違う。 Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música, también temas importantes. Y ya y para ir cerrando los minutos que nos quedan,、eh, el vecino de Puente Alto va a escuchar de parte del profesor Claudio u r z ú a、eh, un hombre de visión estratégica de Puente Alto. ¿Por qué Puente Alto es importante para el, el futuro de Chile? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué hace especial el territorio de Puente Alto? Mira, yo como publicista, cuando nos tocaba hacer las campañas, en Puente Alto está toda la clasificación. Eh, del grupo socioeconómico que es la misma que tiene a nivel nacional y está en la misma distribución en términos de gente que tiene muchas lucas hasta, hasta las personas que tienen menos recursos. ¿Cómo ve Puente Alto Claudio u r z ú a y cómo lo ve la candidata Yasna Proboste? Adelante, Claudio. Mira, Puente Alto representa, diría yo, lo que es un Chile chico. Ah, así, así de gráfico. Efectivamente, hay sectores en donde se ha expandido el sector inmobiliario fuertemente, en donde hay una presencia de una clase media, media alta, bien importante.、Eh, cuando uno habla de puente alto, siempre se identificaba con los sectores más populares, hoy día no están así. Sin embargo,、eh, también existe la realidad en donde hay muchas carencias. Y esto se refleja en que hay montones de desigualdades, pone acceso a los servicios. Aquí hay que pelear con el tema de los cajeros, por ejemplo. Aquí no tenemos es,、eh, un servicio de impuesto interno. Aquí no tenemos un montón de servicios que d e b e r í a m o s tener, como ser la comuna más grande. Ojo, que no es la comuna más grande territorialmente hablando, sino que poblacionalmente hablando, la, la más populosa. Densidad poblacional. Claro, d a d Como、exacto. no sé cuánta cantidad de gente por kilómetro cuadrado. Sí, sí, y ahí hay carencia de áreas verdes. Hay carencias, care, ¿no? tú miras el sector de, de Puente Alto Poniente, hay una, una carencia bastante grande en, en varios ámbitos. Y comuna de Puente Alto para cualquier candidato, de aquí, ojo, que no solamente para el nuestro, que en este caso es Yasna Proboste, sino que para cualquiera, representa, querido vecino, querida vecina, un, un punto estratégico. Puente Alto es la comuna de Chile, por lo tanto, aquí, donde se representan todos los sectores sociales, socioeconómicos. Y por lo tanto, es estratégicamente muy importante. Y para la candidata, Puente Alto, sin duda alguna el próximo sábado 21 vamos a ganar. Yo estoy seguro que sí. Va a ser nuestra representante en u e s t r o sector. Y nosotros la vamos a comprometer, Juan Carlos, y aquí también yo asumo ese compromiso con, con, las, con, con los auditores de poder contar con Yasna nuevamente en la comuna y aquí oficialmente, no extraoficialmente, sino que oficialmente, en donde conversar con las fuerzas vivas, con las organizaciones sociales, sindicales y culturales. Y poder ser eh, eh, eh, y poder participar o d e r p d i g activamente m o s a de esto. Es muy importante para nosotros Puente Alto. No solo Puente Alto, sino que la provincia de Cordillera. Así es que en ese sentido,、eh, el, el énfasis va a estar dado, por supuesto, que en la próxima visita que podamos realizar. Oye, Juan Carlos, si tú me p i d e s antes de retirarme, p u e d o quiero compartir con los vecinos los locales de votación. Sí, por supuesto, m i r a Vecina, esto va a ser por circunscripción, es donde a usted le corresponde. Por ejemplo, yo voto en la escuela Maipo, entonces la, la circunscripción Puente Alto. Ahí está, vamos a votar los que corresponden a la circunscripción Puente Alto, en el Liceo Puente Alto A115, que está ahí en Ernesto Alvear número 90, la circunscripción Bajos de Mena,、eh, en el Colegio Las Palmas, que está en el sector conocido como la Vuelta de Cachencho. ¿eh? Eh, Eizaguirre 3998 y en la, si usted vota la circunscripción Sotero del Río. Está, vamos a votar en la Escuela Andes del Sur, que está en los, tores, en los toros 1600. Usted dirá, ¿y cómo yo sé qué circunscripción me, me corresponde? Bueno, cervel.cl, usted ingresa a su root y ahí le sale automáticamente la circunscripción donde usted tiene que votar y por lo tanto va a saber inmediatamente a qué colegio le, le corresponde. Si en Puente Alto, el Liceo A115, si en Bajos de Mena, en la、eh, Escuela Las Palmas, en el Colegio Las Palmas, y si en el Sotero del Río, en, en la Escuela Andes del Sur. Mañana. Nos vamos a reencontrar con Juan Carlos. Efectivamente, para seguir abordando más temática en relación a la candidata j a s n a Proboste. Así que l o s esperamos mañana también. Ojo, si tienen alguna batería de preguntas, manden las nuevas y、si、vamos, vamos aclarando dudas y vamos a fortaleciendo la, la opción de j a s n a Proboste para este día sábado 21. ¿Por qué es importante participar de esta votación? Pregunta Rodrigo Hernán Prieto. Alternativa: Usted tiene a Sebastián Chichel en la derecha ya como candidato. Usted tiene a Gabriel Boric en la izquierda ya como candidato, y tenemos que definir entonces la centro-izquierda, los partidos de centro, la gente que se identifica con el centro político, con la centro-izquierda, nuestro candidato. Y aquí nosotros queremos proponerle a la ciudadanía, a la ciudadanía de Puente Alto, le queremos proponer una alternativa entre la izquierda y la derecha, que quede súper claro. Nosotros somos alternativa a los extremos, nosotros queremos crecer con paz, con tranquilidad. Apoyando a las pymes, apoyando a los emprendedores. Esa alternativa es y a s Naproboste. Por eso es importante, queridos amigos, que ustedes participen el sábado. Pongámonos un paraguita, a b r i g u é m o n o s bien, h a g a m o s e l e s f u e r z o y vamos a votar. j a z Naproboste es la alternativa a los extremos. Nosotros queremos avanzar en paz y queremos ser propuesta de desarrollo en paz. Proempleo, pro, pro PyME, pro emprendimiento. Yasna Proboste encarna esta alternativa. Por eso es tan importante la votación del día sábado 21. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ustedes, queridos vecinos. Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo. Muchas gracias por tu colaboración. Y estamos escuchándonos mañana. Nos vemos esta mañana, Claudio. Que estés bien. Gracias.